Ethernet hoy nos brinda numerosas opciones de velocidad, como la de 100 Mbps en base X o fast Ethernet. Esta especificación permite velocidades de transferencia de 100 Mbps sobre cables de pares trenzados directamente desde cada estación. El sistema 100 Base X tiene la misma arquitectura que 10 Base T, con la diferencia de usar componentes que son capaces de transmitir la información a 100 Mbps. Partiendo de una LAN con los requerimientos de una 10BASE-T, únicamente se requiere la sustitución de los concentradores y las tarjetas de red de las estaciones. Casi todos los componentes usados en nuestro proyecto soportan esta especificación desde el cable hasta, los, hasta las rosetas y conectores pasando por la tarjeta de red. La única excepción es el concentrador. Esto en principio limita la velocidad de la LAN a 10Mbps. Para convertirlo en 100 base X y por lo tanto aumentar la velocidad de la LAN simplemente habrá que sustituir el concentrador por uno de 100 megabits por segundo. Será el uso diario el que nos demandará o no el aumento de velocidad. Seguro es importante tener en cuenta la previsible baja de precios que deben experimentar estos dispositivos.